Yo quiero ser parte del censo. ¿Saben por qué? Porque Chile nos abrió las puertas y nos dio una oportunidad de trabajo. Hoy, Chile es mi hogar. Te necesitamos a ti como censista para construir juntos el censo de Chile. Inscríbete como voluntario en www.censo2017.cl. No lo olvides: 19 de abril, día del censo. Todos contamos.